También escucharemos el nuevo trabajo, octavo trabajo de estudio de la formación Chapel Punk, el álbum Betty rock and roll Y escucharemos dos temas, dos adelantos de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico de los Berrios Artarras Bocanada. El cuarto trabajo Libres, que saldrá el 10 de marzo a la venta. Hoy escucharemos dos adelantos, ya pasarás por mi puerta y 60 lunas. Eh. Aparte de estas eh, tres novedades, también escucharemos, por ejemplo, a Willis Drummonds o, por ejemplo, a la formación Sara Ustarra Eraso. Y también, como no, tendremos un hueco para repasar las noticias más destacadas de la semana. todo esto durante esta próxima hora y media todo esto durante estos próximos 90 minutos en la sintonía de y ratia en el 100.8 de la FM en una nueva edición de Euskal Música Así que, si os parece, vamos a comenzar el programa de hoy y lo vamos a hacer con Anari y su nuevo trabajo discográfico Epílogo Bat. Un descarte, una canción grabada, pero sin remantar, de su disco Sure Aurekari, Penalac en 2015 fue La Chispa que condujo a Epílogo Bat, el nuevo álbum de Anari Alberdi, que a modo de fin de un ciclo incluye seis composiciones con el mismo olor, aliento, sonoridad y ambiente. Anari editó Sure Aurrecari Penalac en 2015, un disco que ha traspasado a mucha gente. Entre aquellas nueve magníficas canciones, se grabó también Epílogo A, un tema grabado a pelo, sin claqueta y que sonaba muy lento. El trabajo Epílogo Bat se gestó tras el verano. Fue con puesto en septiembre y se grabó en octubre el losálate estudios de andway con macheel Arcarazo como técnico de sonido y ha contado con invitados comoager y sunza underer músicajica y Joaquín Pascual a los que se suman rubbén galate al acordeón beñardo goyeche a la voz Yo Iirazoki al bajo y Carlos osingnganaga como productor del CDd junto a anarín Epílogo Bad es un disco atado al anterior, según insiste su autora, para quien supone cerrar un círculo seis temas concretos. Para atar cabos, rematar una obra, cerrar una puerta y atisbar una rendija de luz en la siguiente. Un juego que cuyo proceso Anari ha disfrutado mucho ya que ha estado marcado por la libertad absoluta que le han dado toda la gente para editar este nuevo trabajo discográfico. Lo dicho, seis temas te puedes encontrar en este nuevo trabajo discográfico para Anari. El álbum Epílogo Bat y lo que vamos a escuchar, los temas Autodefinitua y Epílogo A. Con estos dos temas, con Anari, comenzamos el programa de hoy de Euskal Música. gañes ka kale coches gañes cal ermundú a que vacucí o simula robate tuzu, en duen me nor va llegar de tustruen on litzaate que en la rial ditera e un da caero vi en Zaltzen berriaren arabera Gordurako bihurtuak inienketen Kontonimo eta erba Zaldi zuri batek Chevate caze an tirara case da manerremolchea. Miglia caperciona kalean autode determinazio a eskaze Sen battauza vitzen den sube salko Nciun bate. este asco corrica tera si de receta tiki es merea pide corrica tamba Están dos de los temas incluidos en lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta mujer, para Anari alberdi El álbum Epílogo Bat, lo que escuchábamos, los temas Autodefinitua y Epílogo A. Y nos vamos ahora con otra de las novedades. Nos vamos con el...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 Tiene tiempos de hortelano, pero siempre fraudman, siempre adicto al punk y siempre músico. Chapel Punk confía en el técnico de sonido solar Eric Mendy, quien ha grabado y mezclado el disco en los estudios Amedemutriku en diciembre del 2016 y enero del 2017. Hay que comentar que la canción Q Aregara... Eh, la banda ETS ha estado al completo. Íñigo, Rubén y Florent a los coros. Rubén a la trompeta y Javier al trombón. Giochón ha tocado la triqui. En Jai Onétara, en la que Manu colabora con el arpa de boca. Esas han sido las colaboraciones de este nuevo trabajo discográfico. Chapel punk edita su octavo disco, que lleva nombre y apellido en el título, Betty Rock and Roll, juego de palabras Betty, significa siempre en euskera, Betty Rock and Roll es siempre rock and roll, siempre punk, siempre punk rock, melodías por todas partes, estribillos, canciones muy pegadizas, son las ideas que siempre discurren por la mente de Chapel punk. El álbum Betty Rock and Roll, octavo trabajo de estudio de Chapel Punk, Y de este nuevo trabajo discográfico te extraemos tres temas. Gu Aregara, Eriochere Kindanchan y Hai Onetara. Ta-da! Eta estaban sonando tres de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico para Chapel Punk, el álbum Betty Rock and Roll como te comentaba anteriormente, octavo trabajo de estudio, novedad esta semana en el programa Euskal Música y seguimos compartiendo contigo más música en la sintonía del 100.8 y nos vamos ahora con Willing drummonds nos vamos con este mm, trabajo, nuevo trabajo de estudio el álbum se hace llamar más concretamente Tabula Rasa, hay que comentar que Willing Drummond, tras el abrumador éxito que supuso su anterior trabajo A a la B en 2011 que les llevó a tocar más de 200 conciertos por toda Europa Willem Drummond decidieron parar una decisión que sorprendió a propios y a extraños ya que en lugar de aprovechar para explotar esta ventajosa situación prefirieron parar para precisamente no acabar siendo devorados por su propio éxito. Cuatro años más tarde en 2016 llega Tabula Rasa, disco que resume a la perfección la evolución que los componentes de la banda han editado han tenido durante estos años. El trabajo ha autoeditado En su sello contiene 11 cortes coproducidos junto al productor australiano-canadiense Burke Reid, quien ha sabido definir el sonido de una banda que continúa creciendo y madurando. Riffs potentes, estribillos piegadizos y letras con contenido que confluyen en unos temas contundentes y directos que recogen perfectamente la energía que la banda transmite en directo. La definitiva incorporación de Joseba Lenoir como guitarrista ha sido otro de los aciertos. Un disco sin altibajos y que permite redescubrir... En cada escucha, un trabajo fresco y completo en todos los aspectos, con una producción muy cuidada en cuanto a estructuras y construcción sonora de las canciones, incluyendo un par de temas instrumentales que ayudan a reposar una escucha que resulta tan amena como intensa. Otra de las novedades importantes de Euskal Música de este jueves es este nuevo trabajo discográfico de Wills Drummonds. Cuatro años después regresan con el álbum Tabula Rasa y de él extraemos los temas Joan y Kusterá, tema Ori de Nam. Esten diren mugak tak eiegi Zabaltzen diren hauak Eske ma simplistak hori Ahí está la formación Willing Drummond sonando en la sintonía de Berriozari Ratia en el programa de Euskal Música, presentándonos este es su nuevo trabajo discográfico Tabula Rasa y de él te hemos extraído los temas Joan y Custerá y el tema Ori de Y ahora nos vamos con otra novedad, nos vamos con el adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico de los Berriozartarras Bocanada. Es decir, de Juanito a la guitarra eléctrica y acústica, de Abel Martín a la guitarra eléctrica, de Martín Romero a la voz, de Pupi al bajo y de Pepo a la batería y a los coros. Después de editar El Sino de la Ira, el 10 de marzo sale a la venta lo que es este nuevo trabajo discográfico Libres, un álbum en el cual te puedes encontrar grandes tremas. Entre ellos, Ya pasarás por mi puerta y 60 lunas. Son dos temas de adelanto de lo que va a ser este nuevo trabajo discográfico para los Berriozartarras. ¡Bocanada! Horraices, nizo de tripas Corazón metida En hormigo, no se puede Y cuantas Bezas volví derrotado De darle Solo un bocado Al mundo Y ahora me bastan los segundos Que estoy junto a ti Y cuantas veces me habré Equivocado De pisar sobre moz Bara Cómo te estamos diciendo que solo quedó en el intento, de hacerlo mejor. Que solo tuvo un enemigo que quiso sacar de su suplicó y nada fue él, mete frigo limpio siendo su cobejo. Ahí estaban sonando, ya pasarás por mi puerta Y 60 lunas, dos de los temas Adelanto de lo que va a ser el nuevo Trabajo discográfico de los Berriozartarras Bocanada, que te recuerdo Que el álbum saldrá el 10 de marzo Y si te metes en la página del Dromedario Records Ya lo puedes conseguir con camiseta De regalo, o también Puedes conseguir pack de la discografía Entera con camiseta, en definitiva Un montón de contenido De boca Bocanada en la página del Dromedario Records, y de Berriozar con la formación boca nada nos vamos a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 El primer trabajo discográfico lo editaron hace ya unos años con el nombre de Eranchun y Gabé, el que no da lugar a la respuesta. En el segundo hacía referencia al presente y al futuro, Oraina etageroa. De alguna forma comenzaron a alejarse del pasado. El rock tour necesitaba nuevas formas y respetando la frecuencia bianual entre un álbum y el siguiente llegó el tercero, el álbum Grises Bustitaco e Gunag. A continuación, llegó el cuarto trabajo de estudio, contra, y ahora regresan con lo que es su nuevo disco titulado Cayola Tic y Es, un álbum que lo editan cuando la formación Zalaustarra cumplió 20 años, en 2016, con la publicación, lo dicho, de este sexto trabajo en el que la melodía y la crudeza conviven, además te da rienda suelta a su lado marroquero. Nos introducimos pues con este sexto trabajo Cayola Tic y Es, de la formación Zalaustarra Eraso, y de él extraemos los temas Ichi Ditut Begiak y el tema Nonda Océanoa. Estaban sonando dos de los temas, incluidos en lo que es el sexto trabajo de estudio para esta formación, para Eraso. El álbum Cayola Tiki Es, los temas Ichi de Begiak y el tema Nonda Osea noa". Y de la música de Eraso, que nos vamos a repasar un poquito las noticias más destacadas de la semana. Música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 Comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de la semana en la sintonía de Berriozar y Ratia, en la sintonía de 100.8 de la FM, en una nueva edición del programa Euskal Música. Y lo hacemos hablando del Iruña Rock, que en un principio se iba a celebrar en el pabellón Anaitasuna, pero que se cambia a la Ciudadela los días 26 y 27 de mayo. Los grupos que actuarán el viernes 26 de mayo serán NX Tal de Az, Cosechu Piperrak, Under River Rock Band, Gati Yazo, Desacato Narco y Río de Propaganda. Y los grupos que actuarán el sábado 27 de mayo serán Sociedad Alcohólica, La Raíz Boicot, So, Soesian y Downs of the Maya. Hablamos de las entradas y abonos, y ya que los el precio del abono para los dos días será de 43,50 euros. La entrada para el viernes 26 de mayo de 27 euros y la entrada para el sábado 27 de mayo será de 27 euros. Las entradas de día están disponibles en iruñarock.com, Infernito Guitar Shop y Viajes Divertis. Todas las entradas que se han vendido hasta el momento serán plenamente válidas para el nuevo recinto. Eso sí, en este nuevo recinto no habrá grada y e hay que comentar que en caso de duda podéis enviar un email a info arroba iruñarock.com y os resolverán las dudas. El Festival del Liruñe Rock que se va a celebrar los días 26 y 27 de mayo. Nos vamos con la salida de nuevo trabajo discográfico de la formación Berrioz Artarra Bocanada. Ya que el día 10 de mayo saldrá a la venta el nuevo trabajo discográfico de la formación Bocanada Libres. Cuarto en la discografía de la banda de Berriozar. Hay que comentar que ya ha comenzado la preventa en las principales plataformas digitales, tiendas y en la web de la banda Además podéis haceros con entradas de conciertos, camisetas y pack en la web de Eldromedario Records... Este próximo sábado 4 de marzo a partir de las 7 de la tarde en el Bar Terminal, fiesta presentación del nuevo trabajo discográfico de la formación de Wilti Brigata. Además del estreno del videoclip como El Hierro. Y nos vamos con una nueva banda en la escena de Euskal Herria, Pura Pops. Se tratan de una banda formada por ilustres del rock, Los hermanos Aguayo de Caótico, Joel de la Formación de Montons, Joaquín de Kilauea y celayica de Estupenda Jones. Su primer trabajo discográfico se llama Etiqueta Negra. El disco ya está a la calle desde el pasado 21 de febrero y se puede descargar gratuitamente a través del Facebook de la banda. Aquí en el programa Euskal Música os dejamos con el sencillo Poser, que tiene también su videoclip, que lo podéis ver a través de la página del programa facebook.com barra Música Berriozar y Ratia. Con ellos, con la formación Pura Pops, con el sencillo Poser, concluimos las noticias más destacadas de la semana. también en internet. Búscanos, encuéntranos en facebook.com barra euskalmusica Berliozar y Ratia.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 Después de darte a conocer las noticias más destacadas de la semana, seguimos compartiendo contigo más música en la sintonía de 100.8 en Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música y lo vamos a hacer con la formación Sociedad Alcohólica. Ya sabes que mañana viernes 3 de marzo sale a la venta lo que es su nuevo trabajo discográfico, Sistema Antisocial. Hoy lo que vamos a disfrutar es el sencillo adelanto. No olvidamos 3 de marzo, es el single adelanto del nuevo trabajo discográfico de Sociedad Alcohólica que verá la luz a principios de ...de marzo más concretamente mañana viernes día 3 bajo el título de sistema antisocial con esta canción sociedad alcohólica quiere rendir homenaje a los trabajadores que defendieron sus derechos laborales sufrieron el terror y la violencia del estado así que nos quedamos con ellos nos quedamos con sociedad alcohólica y el adelanto de este nuevo trabajo discográfico no olvidamos 3 de marzo, 3 de marzo. Ahora Por lo No olvidó. Ha pasado tanto tiempo. Las heridas son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 nos vamos con un poquito de ska, nos vamos con Zartaco K, ya que el grupo de Strix de Tafaya presentó en 2014, más concretamente en octubre, su segunda referencia, Odol Berrián.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 Vamos ahora con la formación C-Satec, una banda que vuelve a las Pistas de baile y no de cualquier manera Vuelve con el mejor disco que han Hecho nunca, así lo confirma El título del disco que publican con la Plataforma Bomberenea e Kim Chang Iñóis, Egin, Dugun, Discorik Onena, y de este nuevo larga duración De C-Satec te vamos a extraer Los temas titulados Costa la Costa Y Bagoas Música Pues hasta aquí una nueva edición del programa Euskal Música, el jueves 2 de marzo en riguroso directo de 6 a 7 y media de la tarde, ya sabes que tienes una nueva cita el sábado 4, domingo 5 de marzo, eso sí en difusión en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde. Y nos vamos a despedir con una novedad, ¿te acuerdas de Alay Tellechea y Maider Zabalegui? A Leitz et a Maider, más conocidas, editaron, si no mal recuerdo, tres trabajos discográficos. Pues ahora, Maider Zabalegui regresa al panorama musical en solidario con su primer trabajo discográfico titulado Suei. Maider Zabalegui, unida desde siempre al mundo de la música, en esta ocasión nos presenta su primer disco Suei. Hay que comentar que de después de 20 años del gran éxito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 de Beka Tuak. con ella, con Maider Sabalegui y su primer álbum en solitario titulado Suei os decimos adiós, será hasta dentro de 7 días aquí en Berriozari Ratia, en el 100.8 de la FM en una nueva edición de Euskal Música Gozar y ratiar en el 100.8 de FM.